Muy contentos, como decía recién el decano y el intendente, de, de concretar una iniciativa que surgió a raíz de un programa que se llama Ciudades para Emprender, en el cual Santa Rosa postuló en el año 2016. Y este libro es un ejemplo de un trabajo conjunto que es muy interesante entre el gobierno, el sector público, la, la universidad, el sector académico y el sector privado. Eh, Está apuntado a una problemática de, de las personas que empiezan un negocio y que no encuentran, quizás en, en libros, en bibliografía, que existe eh, tradicional, respuestas para los problemas que tienen. Eh, entonces el trabajo fue adaptar eh, lo, los contenidos que existen a las necesidades de, de estos emprendedores. El ciclo crítico de alguien que empieza un negocio son los tres primeros años. Se llama El Valle de la Muerte, bien Este, bien gráfico por esto porque es la mayor mortandad de nuevos emprendimientos y este libro viene a ayudar en esa fase y, y en que no solo trabajamos en, en crear nuevos emprendimientos sino que es muy importante en sostenerlos eh, ha, hemos trabajado con cuatro cátedras de la facultad Los docentes han eh, elaborado cada uno de ellos un módulo que apunta específicamente a problemáticas que, que requiere un emprendedor. Temas de gestión inicial de un negocio, análisis estratégico, comercialización, costos. Eh, y comercialización pensamos que es uno de los principales temas eh, que alguien eh, tiene que dominar. Así que el libro... Eh, creemos que es una guía muy práctica que además cuenta con el testimonio de, de un montón de experiencias de nuestros empresarios locales y por eso estamos contentos, es un libro que tiene eh, idiosincrasia pampeana o local y eso es importante y agradecemos a los cuatro empresarios que, que colaboraron contestando con su experiencia, son empresarios de más de 15 años en el medio y para nosotros eso es ser un empresario exitoso. Eh, sobrevivir y seguir creciendo y, y están trasladando su experiencia eh, con, con su conocimiento en este libro que, que los docentes han sabido este, armar didácticamente muy bien. Así que bueno, esperamos que, que sea de utilidad. Es un libro que nació para ser digital, eh, gracias a la municipalidad se pudo hacer una, una impresión pero el sentido es que sea digital, de libre distribución y que se pueda utilizar en, en jornadas de capacitación que, que lleve adelante la municipalidad, la facultad y quien requiera este material lo podemos eh, distribuir eh, para eso para eso surgió y para, para ayudar en, en estos casos. ¿Hay un perfil de un emprendedor Digo, pensando en una chica comparado con una ciudad más grande Sí, es buena la pregunta.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 Y, y bueno tenemos casos muy exitosos por eso remarco los cuatro empresarios que colaboraron y de ellos hay que aprender y, y en conjunto tenemos que, que ayudar a los demás es un contexto complicado para, para los emprendedores campeanos digo había cuenta por las políticas nacionales que se están implementando el cierre de pequeñas y medianas empresas digo este libro es como una botella de mar si se quiere. Sí, puede ser está bien eh, a ver las coyunturas siempre van a pasar Y un emprendedor justamente tiene que salir adelante en, en, en cualquier momento, te lo podrán decir los empresarios que han pasado quizás cuatro o cinco crisis, sin duda está afectando claramente, yo no, no estoy a cargo de, de un monitoreo de la economía, la facultad tenemos un observatorio y es importantísimo eh, la información que generamos para, para estos temas, y el emprendedor que está comenzando tiene que también saber surfear esas problemáticas como la surfea un empresario día a día. Eh, nunca hay un, un lugar donde se llega y, y está tranquilo. Esto es un aporte, por eso se llama primeros pasos, para evitar que cometan la mayor, eh, la, la mayor cantidad de errores posibles, que lo eviten. Eh, entonces, son herramientas, por supuesto que hay que trabajar muy duro. La, la municipalidad está trabajando, la facultad está trabajando, las cámaras de comercio está trabajando. y Entonces, eh, bueno, es importante. El trabajo conjunto solo no, no se logra nada, ninguna institución va a lograr cambiar la realidad.